Una realización nacional. No quiere esto, no quiere quiere la paz. Yolky, Yolky, pulky. Yolky, pulky. Yolky, pulky. Martes de Yolki Palki. Y hoy... famosísimos los martes de Yolki Palki. 3 de octubre es el Día Internacional. Anti DRM del odontólogo además, mm. sí, es el día del odontólogo, pero es nacional o internacional. Es por acá, era pero... eso. ¿Sabes lo que es el DRM? Las pastillas. No, el DRM es la sigla de Digital Rights Management, sí. ¿Sí? Es el manejo de los derechos digitales. ¿Qué el, es? El arroz. No, es un archivito, es un, un sistemita que te agregan en Una mierda, canciones... eh, una mierda que te persigue, que te controla, que, que, que te dice lo que hacía a la hora que lo escuchaste, cómo lo escuchaste, en qué reproductor lo reprodujiste, a qué hora te fuiste y lo dejaste de escuchar, si lo escuchaste entero, si no lo escuchaste entero, si lo cortaste al minuto, si lo usaste en random list y todo eso. Tiene razón Billy, es un, un sistemita que va agregado a los archivos digitales, o sea, a los mp3, no, no exactamente a los MP3. En realidad, a las canciones o a las películas que te bajas de los sitios pagos, ¿sí? Ajá, si vos pagas te controlan. Esos es lugares que acá en Argentina pagas un peso por una canción. No, tres pesos. ¿verdad? ¿Sí? Ah, Me habían dicho el otro día no, que no, era un peso cada un, canción. Un dólar, un dólar No, un bueno, eso es, es no, allá no, en no, Estados Unidos. Acá también es un tres pesos. ¿Sí? No. Ya llegó tres por uno. Bueno, entonces pagas un dólar. En Estados Unidos, en Europa vale 79, no, vale un euro, en Inglaterra vale 79 centavos de libra y en Argentina vale 3 pesos. Vos pagas por esa canción, te libro de Capricornio? Pues decís, ah bueno, tengo la canción legal, la canción legal es, siempre te vendieron que lo legal es mejor que lo, lo, lo claro. pirateado. Pues decís, ah no, pero si te pirateas Windows después se te tira, no te anda mal. Y acá lo mismo te dice no, pero si baja canciones después en mamala. Puede, puede tener virus, puede tener y es mentira. Cristina, en realidad Cristina Aguilera te desafina. Claro. Conmigo, que y te contagie un virus la Aguilera. No estaría mal. Vale, la yo me la juego. Ya parodia ahí. Eh. En, en Ahora busque, hoy busque busque por, un, por hoy en busca de un par de melones. Hoy por hoy, hoy, hoy destruido. Ya hoy por hoy no me queda más nada. No, pero hoy los por por hoy los últimos cartuchos. Hoy. Bueno, entonces, eh, hoy es el día anti-DRM que se festeja como bajando un montón de música. Qué linda que, manera de festejarlo. Eh, en Estados Unidos es distinto que acá. Si acabo de decir eh, anti-DRM, eh, viva la piratería, lo asociás Ajá, automáticamente. Sí. Si ah, todos a bajar discos del Soulsic y del Lemiul, pero en Estados Unidos la gente dice, eh, basta de piratería, no bajar discos de iTunes, eh, a bajarlo de otros servicios que no vienen con este archivito. Ah. Un archivo que además te puede cambiar de acá a dos meses. Por ejemplo, el tipo que te vendió sí. ese archivo, uh -huh. dice, bueno, no, eh, este archivo en realidad en tu computadora lo puedes reproducir nada más que 10 veces a la semana. No más de eso. Y lo pueden hacer, porque te lo controlan. Estaría muy bueno que venga con algunos temas eso. Sí cierto, pero bueno pero además hay, puedes, hay un montón de cosas que no puedes hacer por ejemplo en muchos de estos eh, archivos de mp3 eh, no los puedes grabar en un cd otro que vos te los lo lo bajaste no pagaste un dólar por canción y si yes. bueno ahora me quiero grabar el cd lo menos que porque ¿Por en la computadora tengo unos parlantes de mierda lo quiero por escuchar al equipo bueno y no yes. podés lo querés grabar a tu reproductor de mp3 por lo mínimo que claro hacer. lo compraste en itunes por ah, ejemplo ah y si sí, bueno pero no yo no tengo el like tengo otro me lo quiero claro, bajar bien? no no podés no. y así un montón de cosas pues que no, no puedes hacer la gente rica la verdad es que la pasa re mal desde acá decimos no bajen canciones no no paguen y si te va a hacer Míraten. mal viste, es como el amor si te va a hacer mal no claro. si te va a tener virus y, y sexo y diversión bueno va a virus así que de, de última lo que están haciendo es garpada cagando perdón al que paga. ¿sí? si vos pagaste perdiste decir? Como siempre, Man, el que me, paga pierde. con las prostitutas. Menos ¿Me con. Sí. Pero hay algunos que pagan por perder. No con prostituta ¿no? Pero con otra clase de servicios que se ofrecen de noche. ¿No? No te sigo. Cerveza en mal estado. ¿Cómo? No te sigo. Bueno, después te lo explico en el corte. Vamos a arrancar Shorty Palky con Tom Waits, que va a sacar un disco, un disco triple. Una chorrera de discos, que acá seguramente... Esta radio es muy fanática de Tom Waits. Sí, sí. Todos son fanáticos de Tom Waits. Tom, Tom Waits. Así que lo van a tener seguramente. En cuanto salga, lo van a escuchar. Se nos bien. va a quedar fiori, como siempre. Vamos a escuchar a Tom Waits haciendo Bottom of the World. El disco se va a llamar Orphans, Brawlers, Brawlers and Bastards. ¿Qué? Sí. Orphans, que significa? Huérfanos. Brawlers, que significa? Peleadores. Orphans. Peleadores y bastards. Bastardos. Bastardos ¿Sí? Bat eso. Así. Ah. Tom Waits, as in the bottom up. of the world. To my dad, in the bowler shop like In the barbershop light. The bottom of the world. I'm handcuffed to a bishop in a barber shop line. I'm lost at the bottom of the world. on tilapia fish cakes and fried black swan, razor weed onion and peacock squirrel. And I dreamed all night about a beautiful girl. The bishop in a bar and the barber shop. Lie. I'm lost at the bottom of the world. blade of grass and i woke me up with a cardinal bird and when i wanna talk he hangs on every word and i'm lost and i'm lost and i'm lost the bottom of the I'm blind Jolki, paleki, Jolki, paleki Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Cómo estás? Jolki, palki Jolki, palki 4282.04 Jolki, paleki, arroba, jolmeil.com .ar. Ahí tenés, listo, todos los datos Ahora, Lisandro Manchain no, y lo único que quería ah, comentar... Sí. Es que salió... Murió una quinta nena. ¿De dónde? <risa> ¿Por qué una quinta? ¿Cuáles eran las otras cuatro? Y las cuatro que se murieron antes. Ah. No, salió un informe interesantísimo sobre cómo la comida sería... <risa> ¿Cómo? No. De ninguna manera. No. No. El informe? La claro. comida sería una droga para ciertas personas. Descubrimos sí, un desjuntífico no. de nuevo. La ciencia demuestra que... routers Que insisto, que la droga es una comida para no, cierta la gente No, es una droga eh, eh, Te quería ver si estabas atento Por favor Se ponen en acción exactamente los mismos circuitos cerebrales cuando se piensa en la droga o cuando se piensa en la comida. ¿Esto qué significa? ¿Que van a prohibir la persona. comida o van a legalizar la droga? Ni uno ni el otro. Seguramente cuando... se funcionan los mismos circuitos digestivos cuando sí. uno ingiere droga y cuando uno ingiere comida. O sea que hacer una dieta es igual de difícil que salir de la cocaína estás ya sacando tus propias conclusiones. Cuando las personas obesas llenan sus estómagos y cuando los adictos a las drogas piensan sus fosas nasales, sí. en esas sustancias que consumen, se ponen en acción exactamente Ellos. los mismos circuitos cerebrales. Un hallazgo. Se les cae la baba. ¿sí? Claro, es eso. Sale una glándula. Exacto. Un hallazgo que sugiere que la sobrealimentación y la adicción a otras cosas que no sean la comida estarían relacionados. Ajá, bien. Muy bien. El cigarrillo lo mismo. quería El cigarrillo lo mismo. Entonces, el cigarrillo se te cae la baba y lo apagás Y los adictos es al un sexo. Un sistema de de defensa del cuerpo. Se te cae la baba por el cigarrillo, apaga el cigarrillo y así el cuerpo mismo está defendiéndote de que te hagas mal. Está bien. ¿Y con la droga cómo funciona? ...se te tapa la fosa nasal... ...en realidad lo oh. primero que te pasa es que te quedas sin tabique... ...para que pase más rápido supongo... ...pero bueno... ...queríamos saber por se qué... El ...cuando las personas ya están satisfechas... ...aún siguen comiendo mucho... ...dijo un doctor... ...que tenía un perro... ...que sí. veía cómo seguía comiendo a un gordo... ...y satisfecho... ...pudimos simular el proceso que tiene lugar cuando el estómago está lleno y por primera vez pudimos ver el recorrido del estómago al cerebro, que, es un de cosas, Nasco. ¿no? que desactiva el deseo del cerebro de continuar comiendo y que esta gente tiene obstruido ese canal. Claro, hay una enfermedad que no te manda la señal. De Gordura que ya está lleno. se llama. No, no, no, es verdad. Te manda la, no te manda la señal de que ya está lleno Entonces vos comés, comés, comés Gente que la tienen atada que Yo le ponen atada. Eh, Le ponen candados a la heladera La cierran con Grilletes eh, Cadenas ¿Sí? Y, ¿Sí? y candados Ay, Entonces el tipo está ahí no puede comer Y no lo dejan salir de su casa Está encerrado con la heladera cerrada con candado Y él eh, enfrente Sentado, atado a la, a la silla Una tortura sí, nos contaste algo... tortuoso. <risa> los voluntarios que participaron del estudio realmente que me <risa> no sé, ¿qué, ¿Qué le pasa? <risa> <risa> que no prestaba atención yo, estaba buscando algún párrafo que valga la pena <risa> continue <risa> ah. los voluntarios que participaron del estudio realmente tenían hambre ya que habían estado sin comer por 16 o 17 horas cuando se llevaron a cabo las tomografías el estimulador, porque fabricaron todo un estimulador que simula ese, ese esa falla que vos mencionabas hace un rato. Está bien. Y que se lo metían al Es como un consolador. Un consolador de estómago. Uh -huh. Bien. El estimulador logró hacer sentir menos hambre a los participantes, es al revés del consolador, porque te quita las ganas. Ah, vamos a prender el aire porque somos fofos y que el consolador también les quita las ganas no el consolador te da ganas no te las quita claro Después. te sacaste las ganas claro. no te comparado y te las quita claro Sí, vos tenías ganas y loco el... y pero al mismo no, tiempo que... al mismo tiempo te genera así uh, no, no, no, el, el, el, no el consolador no sé, te estamos hablando al sí pedo mismo. no Marcela no te, te dan ganas de estar con una mujer ¿No? ¿Cómo? ¿Y qué hace con...? El... No, no entiendo cuál es el uso. Yo estaba hablando desde el género femenino, ¿no? Ah, un vibrador. Estoy, estoy de acuerdo con Billy y con Parodi. Te saca las ganas. Claro, te sacas las de ganas. Conocer con un, el... ¿Por no, ¿Por no, de de conocer un hombre. De conocer un hombre. si conocer ganas De conocer un aparte, aparte. Yo Exacto. creo que de, debería masificarse el uso de consolador. Bueno. ¿Cada cuánto cambias las pilas? No, recargable sí, tiene... Una, esta. sería muy feliz. Si alguien quiere venir a la radio a regalarme uno, yo sería muy feliz teniendo uno. Yo te notaba insatisfecho. Bueno, vengan con... Bien, en fin. Sí. Me voy un rato con Marcela mientras ponen música. Bueno. okay ¿Listo? ¿Listo? No, no, no fue una huida elegante. No, que sí, claro. ¿Pero No, claro. No, no, no fue. <risa> no, Estamos presentando Delicado. El, el disco nuevo de Beck se llama The Information. Sale esta semana. Vamos a escuchar Elevator Music y después el tema que le da nombre al disco The Information, lo nuevo de Beck en Shorty Palky. One, two. You know what to do. All right. Get it out of the frame. I shake my leg on the ground like an epileptic battery. Man, I'm making my moves, letting loose like a bell. Little works for wear, but I'm wearing it well. Tell me what's wrong with a little grind and bump. When yeah. the stereos are rough with the kick, jump, punch. What you do it once, probably do it again and again. You did it before, but you're more at it than them. And you had a rough night. The vibes just Let a little bit of this pass with the stunt. So let it hold you back but like you're already said No dead flower's gonna grow till the dirt is wet Put the elevator music on Pull me back where I belong I it sends you long The on the wall doesn't know what's wrong I you the forget myself Find another lie to tell If I had a soul to sell i need some time to talk to myself. Get in a bottle of paint. It's like the schoolhouse lights will never turn up again. So the bottom wears off with these high heel boots. The body's on move, some backbone moves. Everybody working hard till the yard's all clean. But this is wash good in the washing machine. Now you brush your teeth and you comb back your hair. you drive your vehicle like it just didn't care. And you walk into work with the boys and the girls. And you're doing it to death. It's the end of the world. Now there's everybody sweating, forgetting what's on their Minds with your hand like the mirror You can see what's inside When you're down and out Coming and there's nothing that's real It's like a flash The car Too epic It's hated to feel I got a super can Bible song And a paranoid jungle drum I go up to the weekend call You won't fly on the wall doesn't you know what's wrong If I can forget myself Find another light to tell And a of a well Cell phones will talk to my Come, Come on. on. What? No, the truth. The picture's. Me gustaría mucho que los novios. Cumplan tanto como los chongos Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor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 Yo parky mundo de canción, Yoji Palki, mundo de canción, Shokiparki, mundo de canción, Joki Palki, mundo de canción, Shoji Parkin, mundo de canción. La esquina de las Majups en Yorki Palky 845. Dos mayabs para compartir con el pueblo. Para compartir con el pueblo, por ejemplo, un pueblo oculto, un pueblo que sabe sí. lo que es un tamal relleno de carne en, en México. Y, y nos lo va a contar al 4118204. 8204 ¿Qué es un tamal relleno ¿Y de carne es? en México? Y ¿Dónde coños va a ser un tamal relleno si no es en México? Acá. Que empieza con Na. Y empieza con Na y nos está cagando todo un crucigrama. <risa> Seguí. Crucigramas en vivo en que Dos más. Vamos a escuchar de un DJ que se llama Apolo 0 ¿Sí? No sé si había sido qué, es? era un, un piloto. No, un piloto de Apolo. Una, de Apollo, una nave. Claro. El Apolo 0 Apolo 11 Hubo el cero piloto como que fue el, el número cero, el, el, ah. el capítulo piloto. Eh, el mono que mandaron al principio. Que se dedica a hacer mashups y remixes. Entonces los mashups que hacen tiene esa onda así remix, son bien bailables con mucho tush, tush, tush, de fondo ¿sí? uh -huh. hizo remixes para The Clash por ejemplo, remixes para Tom Tom Club y es muy, pero muy ochentero por eso lo trajimos, por eso nos gusta, vamos a escuchar I'm Coming Out in New York que mezcla un clásico de Diana Ross que se llama I'm Coming Out bien disco, me acabo no, estoy saliendo saliendo salgo, salgo Bueno, sí, con eh, fragmentos de Madonna y de Kraftwerk Y después vamos a escuchar Una cosa muy larga que se llama Something Happened on the way to heaven y se place on earth okay. Que mezcla exactamente los dos temas que están en el título ¿sí? Mezcla Something Happened on the way to heaven Algo pasó camino al cielo de Phil Collins uh -huh. Un clásico de Lisandro Machines uh -huh. Y eh, el tema Heaven is a place on earth de Belinda Carlyle Dos temas ah, ochenteros que están muy buenos Así que vamos a escuchar I'm coming out in New York Y después Something Happened on the way to heaven is a place on earth Apollo 0, masz ups and shorts Yolkipalki se pregunta ¿Queréis ser mi amigo? Ay, ay, ay, ay. Mi merienda? Ah, ¿querés mi dinero? Ah. Uh, solo querías divertirte conmigo. No, te entiendo. Jolki Kipalki, tu compañerito fofo Eso me doy yo. Bueno, silencio, copete provisorio para el micro de música de mujeres, toma uno. Sí, sí. Sí, sí, son, fe. Sí sí sí, son todas trolas. Próximamente, algo mucho más elaborado. Claro, recién ahora lo entendí. Prometes, prometes, prometes, Y no cumplís nunca. ¿Cómo se hace con las mujeres? Exactamente, sí, esto es una cuestión recién ahora muy, lo muy profunda. Sí, lamentablemente eso sí. Está, está tristona hoy Marcela. Sí, estoy media. Mm. Postura, bueno, pero habla más fuerte, porque pero si no la gente no, no te escucha. Poner así Punk pop. Punk, para, pop. Para, para ponernos bien arriba. Claro. Punk pop es El pop punk, sí, el que -punk. mira después de No, que, el es que... pop. Oh. pop. Bueno. Bueno. Con P, P o P de que estamos hablando de Juniper Moon Juniper Moon banda de Ponferrada León España Ponferrada León es así se llama Ponferrada no, León no, no Ponferrada no, León España Exactamente Está bien en la provincia Europa, de Europa planeta Tierra y así y claro. sí, seguimos Exacto Vía Láctea y faltó? ya de ahí no se sistema solar antes Sí Y bueno, se fueron en el 97, en el 99. ¿A dónde se fueron? Se forman. forman, yeah. ah, forman ah, perdón. De, perdón, no. acá, eh, si no anda fuera. Si sí, mi oído, <risa> mi oído se deforma. Se juntan y crean la banda en el 97 Exactamente. Ah, Son sí, bueno. dos chicas? Sí. Sandra y Eva y después tenemos a Dado, a Jaime y a Iván. Las eh, dos chicas, en... cinco eran para una banda punk. Las dos chicas, una de las chicas, Sandra en guitarra y voz y la otra chica en teclados y voz y lo otro que hacían se rascaban no, la hay uno en pandereta guitarra bajo y batería está bien está bien está, está bien un teclado el... que podría no haber estado pero no estaría una de las chicas sino y no, no está bien el pero, eh, pero es pop punk claro tiene no, que estar el ahí el está teclado. teclado está bien da. bien en el 99 aparece el primer single que se llama volverás claro y... porque una banda de singles y EPs no, uno solo, un solo disco y que? se separaron. No, está bien, pero por eso. Es, Ay, en, es, sí, tenés razón. Una banda que sacaba disquitos así a poquito. Tín, tín, tiraban tres, cuatro temas, tú. Ah, se vende, se vende. Eso porque en Europa funciona eso. Uh -huh. Y en Estados Unidos ya casi no mucho, pero en Europa funciona, sigue funcionando los singles. Bueno, el tema que da nombre al primer single, sí. volverás, es el tema. Más escuchado en la BBC Británica, en un programa de la BBC Británica. ¿En cuál programa? Me parece que estás ah. tirando bolazo. ¿Entendés? No es decir, el pro, el pro ¿No más escuchado la historia. No, no, no, de la realidad, en realidad lo, lo tenía el dato. Esperen que ahora lo busco, sí. pero me olvidé de anotarlo. Eh, ya sé no cuál es ese que Volveré a hey, canción de... Me lo vamos a escuchar está, ese tema después porque ahora me picó. Tladura. No, duro. No lo vamos a escuchar. Pero la, la madre viene viene y dice el programa he escuchado a la bbc británica en, en el programa de radio es de evening show de evening show el show de las tardes exactamente ahí ¿Sí? fue uno de los temas más en la puerta de atrás de la bbc el show de evelyn bueno. Bueno. en el 2000 aparece uno a single que se llama basado en hechos reales sí. y en el 2001 actúan en el palacio congreso de madrid que lo noté como un dato palacio congreso madrid En la presentación del videojuego GT para GT3 para PlayStation. El gran theft auto, el robador de autos. Exacto. Exactamente. Y no es que tocar como que los niños se vuelvan el criminales. De, los congres, de de Congresos de Madrid. ¿Y qué es eso? Es un el, lugar muy como, como, la, como el, el patio de la madera, patio de la madera, claro. para el de Madrid. Pero un poquito más grande. <risa> bueno, <risa> bueno, en el 2002. El predio ¿y ferial. ¿Qué? porque se llama palacio más grande porque está más no, madrid no, porque lo vi porque si buscas fotos es más grande <risa> bueno en el 2000 en el 2002 sí. graban su primer y uno primer y único disco el resto de mi vida sí. eh, y puse este dato también porque me pareció muy curioso en el estudio que se llama de la siguiente forma refugio antiaéreo de granada claro ¿Y? porque tienen guerra allá. porque allá los aviones tiraban granadas y ¿No? entonces ah. se refugiaban de los ataques aéreos de la pero granada. no, es del lugar granada es el lugar Granada. Me, me llamó la atención que el claro. estudio se llame refugio antiaéreo y queda en bélgica mm. bueno y no bueno. entienden el chiste porque no saben nada de geografía europea exactamente sabemos si sabemos? Sí, yo no yo no. no es más creo que es una de las cosas que más me cuesta de mi carrera pero bueno no importa en el 2005 se separaron nos dejaron sí. el resto de mi vida Y dos de sus integrantes, Eva y Van, están actualmente en el proyecto de Linda Aguilala y con nuestro querido amigo Nachito. Claro, que ya lo pasamos al disco de Linda Aguilala, y que tienen un disquito grabado que después supuestamente lo van a producir más y va, va a salir así, Uy, con unos videos impresionantes. Claro, y con cosas. todo, con todo. Hasta. Y la estaremos presentando en este micro por ser música de mujeres y tener una integrante mujer también. Claro. Uh -huh. la, bueno. eh, y estuvieron y como ocho años... Y grabaron un disco. Exactamente. Pero ya, ya, pero ya lo hemos aclarado sí. que en Europa se usa tener 10 años de carrera, mil singles y claro. dos discos. Me encanta eso. No, no, no, pero. Los Smith tienen como 20 temas que están buenísimos y no están en ningún disco. Son todos singles, sí que salieron. y aún. Bueno, vamos a escuchar eso, vamos dos a escuchar? temas. Dale. Vamos a escuchar Me siento mejor. Sí y rutina. ¿Te lo trajiste para qué? Para ver si te sentías vos mejor después de escucharlo. No, porque todo en es, los temas... Me por ejemplo, bien. estamos escuchando Yo Solo también. una sonrisa, en realidad los, los títulos son muy positivos y después la letra no la es. Ah, te engañas. Solo una sonrisa, el resto de la cara te explotó con el que hizo, con la <risa> Rafa de... cinco kilos. Bueno, sí. entonces, Le repetí. Solo una sonrisa, lo que estamos escuchando, sí. va a venir rutina en segundo lugar y en primer lugar me siento mejor bueno me siento mejor y por rutina exactamente eh, escuchamos Yo no Mara, hasta matarte, Marcela, Yolki Palki. también viernes viernes eh, 22 sí, lisandro lisandro escucha esto viste estamos saliendo en radio somos unos grosos no se sabe no Palki. con la frescura del primer día De, ¿Dónde está su hijo en este momento? Sholki Palki promueve el feedback con sus oyentes. Hasta mañana ¿no? nos vamos con el disco de la semana. Se llama The Brain That Wouldn't Die. El cerebro que se resiste a morir. El cerebro que no quiere morir. Es, ¿Es de... que no debería. No, eso es Shulman. No, wouldn't be, es que se, está, está se rehúsa a morir. Goodnight Monsters es la banda de Finlandia. El tema se llama Back Porch. Es el porche de aquí atrás. ¿A dónde nos vamos? Duro, Hasta mañana. Esto fue Jorge Hasta Chau. el martes. Hasta lo grillo! el besito de las buenas noches